Estamos con Edgardo Carmona, Secretario General del Sindicato de Prensa Rosario. Edgardo, ¿cuál es el sentido de esta nueva reunión de la coalición por una comunicación democrática de Rosario? Mira, la idea es ir unificando criterios en función de dar una pelea para resistir este recorte en la aplicación de la ley, la intervención al AFSCA, comenzar a trabajar en conjunto con todas las organizaciones para poder, frente a este cerco mediático que existe hoy, que la gente no se entera lo que ocurre, poder lograr desde las organizaciones libres del pueblo, desde los medios este comunitarios, desde todos los rincones que se pueda, dar difusión, contar lo que está pasando, organizar esta resistencia ir trabajando sobre los nuevos 21 puntos que nos vamos a plantear como defensa de la ley su profundización, estar atento para todas las jugadas que con decreto de necesidad o urgencia va planteando el gobierno para defender nuestro derecho a una comunicación plural, democrática en sí mismo, defender la ley, toda su historia, el mecanismo democrático y plural que se usó para para su debate y su promulgación así que bueno, este, organizándonos para resistir. Eduardo, eh, por ahí mucha gente se ¿Piensa que esto de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual es algo que afecta a un sector, o a los periodistas, o a los medios? Eh, ¿Cómo se explica eh, la incidencia que tiene eh, lo que se está intentando con la ley en la vida cotidiana de cada ciudadano? mira yo creo que sí, que hay una confusión que se alimenta desde los grandes medios, de las corporaciones. La información no es de los periodistas, no es de los medios, es de la gente.